...y sabe bien lo que le va a pasar... ...entonces saca su revólver y va a disparar... ...la policía lo rodea sin tregua... ...lo busca por ajuste de cuentas si y el Último de la semana, previo a lo que será el torneo preolímpico... ...que va a arrancar en México, en Ciudad de México, en el Distrito Federal... ...donde Argentina va en busca de una de las dos plazas... ...arrancamos la semana hablando con el profesor... ...Trifón Poch, en cuatro declaraciones... ...el hombre que viene desde España... La madre patria a dirigir ahora nos decía esto. Creo al nivel de, de buenos equipos europeos, de buenos equipos de la Liga CD, en cuanto a formación se refiere. En el caso del alero nos queremos incorporar, vamos a incorporar un jugador que tenga más capacidad de generarse sus propios tiros. El interior, pues también en esta misma línea de información vamos a buscar un jugador más versátil. En el grupo hay una buena mentalidad defensiva Vamos a intentar ser un equipo agresivo Necesitamos mejorar en el rebote Estoy muy rodeado la, El grupo humano es muy bueno De Poch a Quintero De Avenida Libertador A Junín Porque ahí se encontraba pablo en la casa de su representante Y amigo Nino Burgan Nuevo contrato con regatas La figurita difícil de la liga nacional se hizo esperar pero finalmente va a jugar con su compadre con Martín Leiva una temporada más para Paolo en regata de corriente y esto nos decía el negrito de Colón el hecho de que vuelvan jugadores que ya conocen la institución que ya han, hemos jugado juntos eh, que nos conocemos bien eh, el hecho de que, que esté Martín también una, una liga que, que, que en algún momento el calendario va a apretar mucho eh, por ende bueno habla desde mucho por lo técnico. Finalizado la, la, la situación con Regata que que que, había que solucionar eh, ahí recién me sentí, o sea, estaba en condiciones de, de poder escuchar a todos y todas las ofertas. Yo sabía desde el principio que Regata quería que quería que eso continuara hablamos de la liga nacional, hablamos con un entrenador hablamos con un escopetero nos vamos a lo que posiblemente pueda ser el torneo federal porque Daniel Santillis en tres declaraciones nos contaba que va a ser la gente del rancho la gente de Atlético Pilar de cara a lo que se viene, a ver Daniel contanos lo que se hizo eh, envió una carta a la asociación de clubes eh, solicitando una reunión y poniéndonos a disposición este Hasta ahora es lo único que se ha hecho Lo que estamos haciendo es un esfuerzo eh, Reforzando el equipo para el federal Después de haber ganado el ascenso Estamos haciendo enorme eh, para 23 o 24 personas eh, Todos nuevos eh, Estamos viendo el tema del estadio Hay un estadio municipal pronto a habilitarse Con capacidad para casi 5.000 personas nos contamos Hoy por hoy no contamos Eh, ...con la posibilidad de comprar la plaza. La vuelta de Mariano Ceruti... ...el bebo de la gente a la Liga Nacional de Básquetbol... ...al club que lo vio nacer a de Unchales... ...Mariano que hace mucho juega al Federal... ...y el Torneo Nacional de Ascenso... ...nos contaba esto al señor Gerardo... ...Profesor Traversa y a quienes habla Con la familia instalada en Unchales... ...y volver obviamente al club donde uno nació... Creo que es un combo que, que a cualquier jugador le vendría a mano, ¿no? temporada ya hace tres, dos semanas y media y bueno, poniéndonos a punto en un, un grupo muy, muy lindo y, y trabajando duro, ¿no? Como para llegar lo mejor posible. A punto, Müller eh, tuvo la decisión de, de bueno, de, de, de volver al club, eh, me, me habló y... Realmente me cantó la justa, para para que venía libertad, para que me disfrutaba. Una de las lindas sorpresas que nos dio la Liga Nacional de Básquetbol, ratificando su momento campeón con Kimsa y jugando realmente muy bien, viniendo desde la banca, el Tortuga, que de Tortuga tiene poco Gabriel Deck, nos contaba cómo estaba en la Copa Tuto marchán cómo estaba Argentina y cómo le había ido a él en lo individual. Hola gabi Confianza, ¿no? Del, del cuerpo técnico, de los compañeros que te hacen sentir uno más eh, dentro de la cancha, ¿no? Confianza es fundamental para cada jugador. Siempre desde chico he jugado de cuatro, ¿no? Creo que, que ahí me sentiría más cómodo, pero bueno, el físico a este nivel creo que es mucho más grande, ¿no? Abismar la diferencia, así que trato de, de estar de detrás y hacerlo de la mejor manera que siempre lo estoy observando porque la verdad que es un jugador extraordinario ¿no? que se mueve muy bien ahí abajo el aro, así que trato de aprovechar y, y sumar algunas cosas que hay que hacer y el último de la semana porque era importante sobre la obra casi, ayer ¿eh? faltando 10 minutitos el tipo hace eh, siempre hace entrenamiento físico está impecable a pesar de la edad la sigue volcando, juega muy bien al básquetbol hablamos de Diego Grippo el médico de la selección argentina En cuatro declaraciones nos contaba Cómo es el estado actual De Facundo Campasso, de Fede Aguirre Y cómo iba a llegar a Argentina A el torneo de las Américas En México ah, Está mejorando día a día eh, Ya está haciendo Algunas cosas como De clipos menores ejemplo, delante, Trabaja todos los días En, en doble turno a lo de Fede Aguerre, que es una lesión menor también, es eh, muscular, que es una lesión de nada, de 5 a 7 días eh, Luis está perfectamente bien lo acabo de ver recién en el gimnasio entrenando, es un corte superciliar izquierdo eh, de un centímetro que no requirió una, una sutura los 13 pueden pueden estar, pueden estar participar en el torneo La semana en frases, el resumen habitual de Noelia Ortman, de Damián Fernández, de toda la producción de Esto que es uno contra uno. Así arrancamos el último de la semana en Esto que es uno contra uno.